Creo que está José Cla hola. Clavero. Hola. Sí, hola. ¿Con quién hablo? José Clavero? Con José Clavero. ¿Cómo te va, amigo Rafael, y el campeón del ring. ¿Qué tal? ¿Cómo le vas? bien. Bien, bien, Bueno, acá este eh, estamos haciendo las peleas de la directamente de la cadena Eco. El otro hubo un chico que estuvo con vos allá, digo El Daniel Leboni, Él hizo una nota para nosotros. Estamos viendo acá por la televisión por la computadora, justo el momento en que Pocabón Faría te tira las manos, el árbitro toma se mete en el medio, y este Faría levanta la mano, pero ya a la orden del árbitro ya ha partido la mano. Este, bueno, como mucha gente piensa que te tiraste o que te quedaste en el suelo, nosotros queríamos la palabra, más allá de que hablaste para nosotros eh, mediante Daniel Deboni, queríamos que vos salías directamente al aire y nos cuentes tu impresión, nosotros sabemos lo que vimos de que la mano de Faria parte después de la orden de Brecht Exactamente, bueno, mirá yo le puedo decir, le puedo llegar a decir a la gente, que así como estás pidiendo vos eh, que bueno, o sea, la mano de Faria eh, eh, el árbitro dice Brecht y yo hago el paso por atrás hago hago un paso por atrás, Faria no hizo en ningún momento un paso por atrás, cuando dice paso por atrás o sea, con la mano abajo para hacer el paso atrás, eh, Faria tira la mano y me engancha, no sé, sea, tirado mal, me engancha justo. O sea, la verdad es que eh, me hizo sentir la mano, o sea, no era no hay es que yo me tiré, me quedé en el suelo porque eh, ustedes ustedes vieron bien la mano que me metió. Así que bueno, o sea, yo digo que, que bueno, si si estuvo mal faría o estuve mal yo, o sea, yo creo que ahí hay está a, estuvo el televisor, hay gente testigo que que lo vio. Oh, bueno, yo voy a Me parece muy bien lo que decían, lo que digan. Yo la verdad es que esta decisión que le tomaron eh, los, el árbitro o los jueces, eh, estoy con ellos, pero si, como dicen, que, que van a cambiar la, eh, van a el, el, el fallo, bueno, que, que se fijen, que, que hagan lo que puedan. Yo no, no, no tengo ningún problema. Yo vine a pelear y nada más que eso eh, eh, José igualmente es antirreglamentario porque ya el fallo ya está, está dado son 15 minutos para que se pueda cambiar o en la misma noche yo ya creo está. que ya ya, ya está, está decretado que ganaste además una cosa eh, no importa qué pasó después el árbitro no descalifica porque vos te quedaste en el suelo o no el árbitro lo descalifica por la mano que tira después de orden de break lo que pasa después no importa exactamente sí. el, árbitro, el árbitro lo descalifica a Faría porque tira la mano de orden de break ahora después lo que pasó no tiene más nada que ver Exactamente, o sea eh, me parece a mí que, que, que cometió una infracción Faría y Claro, pasó... lógico eh, eh, Me parece que el árbol muy bien me, a, para mí estuvo muy bien, yo lo estuve viendo hoy estoy viendo eh, la pelea sí. y a mí me pareció muy bien ver, eh, o sea, yo creo que si yo hubiese hecho eso, yo calculo que lo mismo hubiese pasado, porque si yo por, supóngale, bueno, me pasó, me a metí la mano Faría, agarro, me levantino más estaba medio mal sí. estaba bastante mal y me termina ganando me faría a mí por knockout. Además estamos viendo la imagen acá, estamos con la computadora, ¿viste? Estamos viendo la imagen con José Bocaz y todo el equipo que de arriba estamos viendo acá la computadora y además te digo eh, otra más para tranquilidad si cabe. Estuve con el Pepe Balbi, el Pepe Balbi estuvo en el ringside y Pepe Balbi dijo que tuvo perfecto la mano, partió después del orden de break Sí, sí, sí. O sea que todo todo habla de eso de la te digo, también nosotros acá por la pantalla de, de la computadora y es lo mismo, la, la manos parte, vos te quedas mirando al árbitro, los guardias bajas y parte la mano de, de Faría. Claro. El resto no no importa lo que pasa. Exactamente. exactamente. El hecho solamente cuando parte la mano, la mano parte después de la orden de break. Bueno, no hay otra cosa que sé lamentable. Exactamente. exactamente, fue así, o sea, pegó eh, el árbitro de la, la orden de break, sí. eh, voy a hacer el paso yo, sí. Eh, él no hizo ningún paso en ningún momento de su cuerpo atrás no, se le parado ahí exactamente o sea, lo único giró el cuerpo y sacudió la mano nada más está sí. bien sí, José ¿estás San Miguel al lado tuyo? ¿cómo? ¿estás San Miguel al lado tuyo? sí, está San Miguel decide que Mingo lo quiere saludar un saludo rápido te agradecemos a vos la atención que con nosotros ahí, ahí, ahí te paso con él que él también quiere hablar con usted bueno, muchas gracias ¿eh? bueno, muchas gracias chao querido, gracias Hola. Hola, Mingo te habla. Hola, Mingo, querido. ¿tanto ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, viejo? Bueno, hablábamos con José sobre la pelea de anoche. Es decir, más allá de que el comentarista que a veces alguien la vio directo por televisión, ahora estamos acá, la tenemos en la, en la pantalla de la computadora, y se ve claramente que la mano parte de la mano de break. El resto ya no importa más nada. La inversión está hecha al partir la mano. Yo no sé si tiene ahora el, el promotor Marcosenki quiere cambiar el reglamento como Si después de que pasó los 15 minutos no puede cambiar más nada Exactamente, imposible, no ser que se reglamento Aparte yo lo felicito, lo felicité de la noche a Tomás, o ser un árbitro nuevo que tomó las decisiones correctas en el momento que corresponde seguro e Incluso, sé que solicitó ver en la pantalla, cuando se ve claramente la pantalla, ¿qué, qué vamos a discutir? No, no, seguro, seguro Nosotros estamos viendo acá en la pantalla ahora Este, más allá de que José lo vio en directo y yo le decía a José que a Clavero que hoy tuve con el Pepe Balbi y el Pepe tuvo el Rinsay ayer y me dice este, la mano partió después de Orden de Breck perfecto al árbitro o sea que todo está a favor de ustedes exactamente, yo, yo no sé qué, qué, qué vamos a discutir, qué vamos a revolver aparte si hay, hay un fallo de tomado que es inapelable yo, yo no entiendo más nada, si, si se quiere cambiar el reglamento es otra cosa estamos en Argentina, puede llegar a pasar porque sí. hay tantas cosas que usted sabe ¿no? pero bueno, este, lo que sí quiero hacer una denuncia de ¿eh? sí. San Mingo sí. vos sos una persona ideal Mario Marcosiano, hoy a la noche por diferencias que tuvimos no no, no me pagó la bolsa del chino Miranda Así que lo voy a reclamar, ya hablé con el gerente de la federación, con Tito Silicovic, lo voy a reclamar vía Federación Argentina Box, porque no me han pagado la bolsa del chino Miranda de noche de hoy. El señor que dice ser promotor, Mario Margoziano. Y me que todavía la federación avale este tipo de promotores porque son le hace mal al boxeo, porque no son del palo del boxeo, no corresponden a la familia del boxeo. Bueno, escúchame una cosa, ahora se te va a cortar porque ya no vamos, pero el miércoles te saco al aire. Con el mayor de gusto. Te saco al aire para que agarremos todo esto. No puede quedar así. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí. Por supuesto. No tiene nada que ¿Cómo te va a pagar la bolsa? Hizo las cosas. ¿Pero qué, qué, qué, qué estamos en el Farcúez acá? Tengo que ser tranquilo que voy a cobrar el último peso porque yo sé que me dio la garantía sin estas cosas no se hacen y se tiene que saber. Pero tiene que terminarse esa basureada. La gente que le hace mal al boxeo se tiene que ir del boxeo. Mm. Y en vez de sumar, estamos restando. Y estamos viendo... Anoche fuimos a un estadio que había 400, 500 personas. Ahora vamos a un estadio de 400, 500 personas. Y a, para el interior, donde podemos meter gente, la televisión no sale o pide fortuna de dinero. Entonces yo creo que tenemos que barajar y dar de nuevo. Eh, yo tuve la mala suerte de no poder juntarme con mi papá porque la semana esta quería tirarle un par de inquietudes. Porque yo creo que el boxeo no es ni de Margocián, ni de Rivero, ni de Arano. Es de todos lo que conformamos la familia del boxeo. Entonces ahora... Que nos, que nos unamos para luchar por el boxeo y para sumar. Porque si no, en vez de tener más boxeadores, vamos a tener menos de esta manera. El miércoles, saco al aire, yo comparto lo tuyo, estoy haciendo un trabajo justamente para lograr la unidad para todos y el respeto por todos. El miércoles, saco al aire, se está por cortar porque tenemos un programa. El miércoles, saco al aire, San Miguel, gracias por todo. No, gracias a vos, Mingo, por, por escucharme y disculpame si en algún momento... Uno por ahí lo dice en forma de forma obviamente las cosas porque es la forma de reaccionar pero uno uno lo hace de buena fe, no obra de mala fe como obra el señor Magoria. Chao, Sa Miguel, la vemos. Gracias, querido, un abrazo.